Fue sumamente crítico con uh, los abusos del poder, con lo que fue el estalinismo y, por supuesto, uh, con las tentaciones uh, totalitarias, ¿no?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 Eh, como se ve, es, es un sutil homenaje a la memoria de, de Aileen uh -huh. que había escrito un poema con el título final de siglo 1984 un poema de Aileen, no, no de Orwell Qué <risa> El libro se titula Cuando la historia te quema en las manos eh, su autor, miguel Verga ha estado esta noche con nosotros eh, Miguel, muchas gracias A vosotros, un, un Adiós